Hola, hola. Les habla Armando desde Baja California, México. Este es nuestro el primer capítulo, espero de muchos podcasts. En... No tengo mucha experiencia grabando podcasts, esta será mi primera vez. Eh, nota porque mi dicción o mi tono de voz arma con no estoy correcto. Eh eh más todas esas veces, ¿no? se aceptan todas las críticas constructivas y buenos consejos para poder ir mejorando en esto. Repetero, es mi primera vez que grabo un podcast. Eh, el tema que quisiera tomar el día de hoy es eh ¿por qué cómo, cómo es que llegué al mundo del software libre? Eh y por qué la gente no está ahí dentro del mundo del software libre. Eh lo primero que quisiera compartirles es que tengo aproximadamente unos 15 15 años alrededor de 15 años eh usando Linux. Nativamente mi laptop solamente tiene Linux, no tiene cero Windows desde que satisface mis necesidades de diario de mi trabajo adiós Windows. No lo ven más necesario tenerlo eh que claro que mucha gente lo usa y por mi tipo de trabajo pues como el de tal vez muchas muchas personas linuxeras este este arreglar computadoras, es darle soporte a los usuarios, etc. etc. Eh, en mi caso pues tengo que aprender de, de las dos cosas, Windows y Linux. Eh mi primera distribución instalada eh Red Hat 3 creo que sí, con Red Hat 3 es el que instalé la primera en un AMD K6-2 que fue mi primera computadora oficial. Y recuerdo eh, haberlo tratado de instalar y la verdad fue todo una proeza. Eh no tenía ni la más mínima idea de por qué había tantas particiones o por qué se podían realizar tantas particiones como comparación con Windows, pues, nada más C, siguiente siguiente se acabó todo. Ya teníamos instalado nuestro Windows en nuestro PC. En este caso no tenías la opción de hacer varias particiones que en, en este caso no eran letras, eran a la barra invertida el home, part temp. La, la partición de swap que era la partición de intercambio que no tenía ni idea para qué servía pero pues la creé como pude y otro de los primeros problemas que tuve cuando una vez estaba instalado mi red hat en mi computadora fue el driver de vídeo veo sí sí creo que fue la tarjeta de video que me daba tantos problemas la pantalla no se miraba bien al iniciar este el red hat muchas veces fallaba en levantar la tarjeta de video no me aparecía nada en pantalla o oh, y creo que el sonido también no se escuchaba nada eh en es, en ese tiempo recuerdo que no tenía internet no había internet en mi casa era un no estudiante, ahora sí que era un estudiante. Este y pues tenía que recurrir a al internet de la escuela, ¿no? Ah, cómo podía, iba y me escapaba a los laboratorios que tenían internet. Mi me tía buscaba eh cientos de ahora sí que cientos de comandos, la gente hablaba de, de mover archivos de configuración este parchar ciertas cosas, no todas las tarjetas de de video estaban super bien soportadas, como ahora actualmente la mayoría debe de funcionar básico, pero debe de funcionar. Eh y igual con las placas de sonido que no recuerdo que sí también batallé muchísimo para echarla andar. Creo que después de toda esa proeza al final no lo no logré no logré este arreglar todos esos problemas que tenía, que no se miraba, que no se escuchaba y pues de ahí empezó. Empecé a a buscar más acerca de Linus, que era Linus, quien creó Linux, todo sobre Linux. Eh me después me topé con una distribución, la Mandrake. Sí, era la Mandrake la bajé, miren, la bajé la que me anunció CD, me llegó, me la traje a mi casa, puse tantan tan, funcionaba mi Linux. Y una vez que estaba ya funcionando, ni idea. Ni idea de lo que quería hacer, simplemente abría una aplicación, la cerraba. Solo para ver qué hacía. Era todo y recuerdo que duró un tiempo muy corto en esa máquina cuando después ya tenía de nuevo eh Windows instalado. Y para ese tiempo pues parece el tiempo actual también eh pues eso de, de estar jugando, ¿no? Emuladores y cosas así. Eh después pues, Pues sí, después de un tiempo seguí investigando, seguí investigando, me interesó bastante eh en la escuela, en la preparatoria un maestro nos pasó un documental. Eh, ese documental que creo que varios lo van a conocer es este Código Linux. Eh Código Linux nos nos pasó ese documental en un aula de multimedia. Eh, pues qué pasó, me enamoré más de de Linux, ¿no? Super más de Linux, eh de, de quién estaba detrás de Linux, todo eso. Eh, la verdad sí que fue como un amor a primera vista. Después de eso decidí para hacer eh para mi proyecto final del de preparatoria hacer una especie de tesis, podríamos decirle tesis, eh, cuando era un proyecto de investigación más que nada en el cual detallaba paso a paso qué era Linux, cómo se instalaba, cómo funcionaba los sistemas de archivos, todo. De eh, recuerdo que fue bastante pesado terminarlo. El último día que lo podíamos entregar Recuerdo que me despelé junto con un compañero mío de la prepa, que sigue siendo mi amigo, eh se nos acabó la tinta. Se nos acabó la tinta de la impresora. Nos quedamos imprimiendo a medias. ¿Qué pasó? Pues tuvimos que ir corriendo al siguiente día muy temprano a cazar cartuchos de tinta para mi impresora Epson. Uh, fue una proeza, las encontramos, regresamos y pues tantán la imprimimos, la entregamos y nos graduamos. Pero así que nos gradu nos graduamos por el mérito de haber hecho esa pequeño proyecto de investigación, porque él también hizo un proyecto de investigación acerca de Linux. Eh después de eso dur un tiempo sin trabajar con Linux. Pasó un poquito de tiempo y después me llegué a instalar, si no mal recuerdo, a a ahora Mandriva. Ahora me llegué a instalar el Mandriva que duré con el, bastante tiempo instalado, que era muy bueno. Bastante bueno para mi parecer él lo tuve instalado un buen tiempo y por cuestiones del trabajo después tuve que pasarme de nuevo a Windows. Había muchas aplicaciones que definitivamente no funcionaban en Linux ni con el Wine, así que tenía que regresar a a Windows de nuevo. Y ya con el tiempo ya pues empecé a trabajar no empecé a tener dinero y dije, bueno, me no, voy a comprar mi primera laptop, ¿por qué no? Compré mi primera laptop. Eso fue creo, ah, o sea, eso fue antes de entrar a la universidad. Y me instalé un Fedora. Sí, fue un Fedora que también me duró un buen tiempo con él. Después empezó a salir la distribución de, de Linux esta famosa que es para los humanos, como si man no recordara si la frase. Eh Ubuntu. Este, empecé a investigarla y entré a su página y vi que te vendían los discos de instalación originales, por lo cual mal yo recuerdo que pedía varios discos. ¿Qué hacía con esos discos? No me los yo no no me los quedaba para mí nada más lo repartía en más compañeros, conocidos para que probaran. Punto. Nadie cayó. Nadie se convenció de usarlo por el hecho de que no había el doble click, siguiente, siguiente y ya tengo una aplicación nueva. Era un poco más difícil creo que la primera versión que tuve del Ubuntu fue la 5.08 creo, sí. Creo que y, creo que va a mandarnos los los los CDs de instalación por ahí. Eh pues de ahí para enfrente solamente tenía punto. Ubuntu. Ubuntu.ubuntu.ubuntu ubuntu, ubuntu y más ubuntu. Hasta hasta que llegó el día que pusieron Unity. No soy un fanático de Unity, sinceramente. Así que tuve que buscar después una alternativa eh a Ubuntu. Y pues dije, prob volvamos a la distribución madre de Ubuntu. Agarré un Debian, un Debian 7 y a instalarlo saber este totalmente libre de software, ¿no? Software totalmente libre, perdón. Nada de software privativo, ya que Ubuntu tiene software privativo entre sus cosas para hacer funcionar ciertas tarjetas de de red inalámbricas y algunos otros dispositivos, ah, como las tarjetas de video de Nvidia. Y pues ahí me quedé con Debian. Debian, Debian y hasta ahí me quedé con Debian. Y hasta ahorita sigo utilizando Debian y Linux Mint. ¿Qué me van a decir? ¿Te regresaste a Ubuntu? Pero el escritorio de Cinnamon me gustó. Por sencillo. No me gusta tanta efectos por todas partes se me sienten totalmente necesarios a mi gusto. Un escritorio minimalista para mí está perfecto, ya que no te consume recursos de más. Eh, ahora, ¿por qué la gente por qué la gente le le teme a esto? O tal vez no quiere experimentar. Es por el hecho de no salirse de su zona de confort. Las personas están tan acostumbradas a Windows desde años y años atrás. En los que un doble clic simplemente con eso bastaba para tener instalado algún programa. Y ya. No quieren batallar. Ahora sí que hay alternativas hmm. hay alternativas en linux que funcionan igual de bien que en windows principalmente office que es el que más pelea a toda la gente office eh, en linux tenemos nuestro open office y libre office que no tiene la, el mismo aspecto bonito, botones redondeaditos y todas esas cosas. Pero hace muy bien su función, aparte de soportar su formato abierto eh, ODT, tiene soporte para formatos de Microsoft Office. Eh Yo recuerdo haber compartido por ahí una imagen en la que un tweet eh, en el cual dije para los que dicen que no hay como el Linux y pues sí lo hay lo hay este que lo hay lo hay hay muchas alternativas es más voy a abrir la imagen todo worker era totalmente equivalente. Aquí está. Pues para toda la suite de Adobe que es superusadísima por profesionales para video y fotografía, tenemos el Linux, tenemos todas sus alternativas. Eh por resetar el famoso GIMP, que es un un equivalente a Photoshop. Ya Adobe Premiere su equivalente en Linux sería Lightworks, que lo he usado muy poquito, pero tiene bastantes controles, inclusive creo que por ahí en su página miré que vendían el, el un teclado especial con teclas coloreadas para funciones rápidas. O sea, está muy completo. Eh, 3ds Max, su equivalente el complicadísimo Blender complicadísimo para mí porque no lo he podido aprender a usar. Eh, pero he visto bastantes trabajos muy buenos hechos en Blender, la verdad. Eh, en Skype que es el equivalente para Corel Draw en Windows. Eh, es por eso que yo digo sí se puede en Linux eh Me he metopado con varias personas varias personas que tenemos largas charlas, discusiones en las que dicen, "No, no, Windows no puede hacer este, Linux no puede hacer esto. El Linux no puede hacer aquello" y yo pues le ahora sí que le muestro si se puede. Y cuando se puede Sí, la la única alternativa es, es que me dice no es que pues lo tengo que volver a aprender a usar ese programa y pues ya me sé el programita Photoshop de memoria y pues simplemente es eso, como les digo, es zona de confort nada más. Eso es la única eh causa que he visto y el miedo a probar algo diferente a lo que están acostumbrados de siempre. Eh, pues nada, solamente quería comentar todo esto que supieron un poco de mí. Espero grabar más podcast. Eh, vuelvo a decir, es mi primer podcast, que aunque no estoy frente a la cámara, aun así uno se pone nervioso, está preocupado porque se escuche bien y haya empleado las palabras correctas para en esto. Eh pues para quien no quiera seguir en Twitter, eh me pueden encontrar como @cuebatux @cuebatux eh por ahí me pueden encontrar en Twitter. Por ahí me la paso más que en cualquier otro. Eh tengo por una cuenta en Mastodon.social. Eh, ahí también me pueden a, a agregar, es una red de eh, es una red social libre, es un equivalente de Twitter pero libre, totalmente libre, software libre 100%. Igual a este @cuevatux, así me pueden encontrar en, en Mastodon también. Eh pues nada amigos, este espero que me lleguen críticas eh positivas, eh se aceptan muchos consejos de su parte. Eh pues todos todos los voy a escuchar. Eh los tomaré en cuenta, quiero mejorar esto del podcast. Siempre lo hubiera que yo ser y hasta ahorita me estoy animando a hacerlo. Este pues un saludo a todas esa gente linoxera que anda por ahí rondando en el mundo y pues nos vemos hasta el próximo episodio.